¿Qué tal? ¿Cómo andan? c ó m o a n d a n bien, bien, b n bien, b bien, bien, bien, e n b i e e n bien, b e n b i n b i n bien, bien, b i e e n bien, bien, b i e e n bien, i e n e n b i n b i e e n bien, e n n bien, bien, bien, i e n bien, bien, bien, bien, casa, como, como bien, e n bien, b n bien, bien, i e n bien, b e n bien, e n bien, bien, e n bien, b i e e n bien, bien, n e n bien, i bien, bien, e n bien, bien, e n b i bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, b i n bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, b i e i n bien, bien, b e n e n bien, b i e e Que es una conferencia complicada, que es una conferencia con muchos equipos que se armaron para, este, para pelear el campeonato, no solamente para tener una buena temporada, ¿no? porque hoy están quedando afuera equipos que han invertido mucho dinero para poder llegar en lo más alto. Hablamos de l a t e n a de Córdoba, el 15 de Santiago b o l e t e r o un poquito menos, pero también un presupuesto importante d el avión de Formosa. Van a decir que han hecho una buena temporada, se han clasificado para el Super 4. Les, les ganó San Lorenzo, que es un par de u s t e d e s otro muy buen equipo, con muy buen presupuesto.、Esos、son partidos que se pueden ganar y se pueden perder. Y volvieron a, a, a Boído hace muy poquito en el televisado de la semana pasada. Y si bien San Lorenzo le sacó una buena diferencia, merced a un gran trabajo defensivo que, que ustedes hicieron con, con una zona en, en gran parte del partido, complicaron a San Lorenzo y estuvieron ahí y se les escapó en el final. ¿Cuál es el balance? No te hablo de la temporada porque sé que es bueno el balance de la temporada. Y lo quieren coronar de la mejor manera con el número uno que tuvieron durante mucho, mucho tiempo. ¿Cuál es el balance de pelear mano a mano con San Lorenzo, según vos? Realmente, vosotros p l i c a s t e bien, ¿no? c ó m o ha i d o la temporada y el, y el balance del de, de mano a mano, yo creo que, como bien decía, el primer partido de Liga Regular, jugamos acá y, y lo, ganamos,、eh, lo ganamos bien.、Eh, perdimos el partido mejor, el importante del Super 4. Eh, que nos quedó ahí un poco、eh, de dolor, pero bueno, también, como bien decía, también perdimos contra un gran equipo y lo sigue demostrando, es el alto campeón, eh, eh, se armó muy bien para esta temporada, para jugar a la Liga de las Américas también. Y, y realmente el otro día yo creo que se hizo una, una mala primera parte y se mejoró en la segunda, lo, lo, hicimos un debate importante para, para ponernos ahí y no sé si hay tantas diferencias, creo que somos dos equipos.、Eh, Muy bueno, bastante, bastante completos de distinto s tipo s de recursos.、Eh, a lo mejor no, no se depende de un jugador solamente determinante que haga 25 puntos cada noche, sino que todos aportan y está bien distribuido en todos los jugadores. Y yo creo que la diferencia pasa a lo mejor por quién puede correr un poco más, quién puede soltarse al contragolpe. Cuando ellos lo hicieron la primera parte nos sacaron esa diferencia, cuando nosotros lo pudimos hacer en la segunda, encontramos los tiros abiertos y pudimos p o n e r n o s en juego otra vez. Creo que somos un equipo muy, muy parecido en eso, en distribución de juegos, de tener lo puedo decir, un jugador、eh, determinante al 100%. Y, y bueno, pero bueno, ahora、eh, no solamente está San o e n z o hay muchísimos equipos, como bien decís, en la norte, también en la sur, y, y ahora van a empezar、eh, los playoffs y va a ser una guerra cada partido y todos los equipos. Ahora、eh, es el momento importante de la liga, ¿no? se hizo una, una gran temporada. Se, Eh, se hizo una, un gran año muy largo. Un, a hoy por hoy no estamos jugando e Lima del 2, no está asegurado. Así que todavía nos queda mucho, mucho trabajo por hacer, pero, pero viene la parte de Lima y importante, ¿no? Seguro, seguro. Y antes de que te pregunte, Santiago, y seguramente te va a preguntar por el partido de esta noche, para cerrar el tema, de, porque el partido de esta noche tiene una importancia、eh, grande este, frente a e s t u d i a n t e de Concordia,、eh, yo te iba a preguntar por el partido del otro día, otra vez, de San Lorenzo, porque. La sensación que a mí me quedó es que ustedes hicieron un gran trabajo defensivo, ¿eh? donde bueno, dejaron a San Lorenzo en 78 puntos, que no es poca cosa. San Lorenzo es un equipo、eh, que habitualmente juega arriba de los 80-90 puntos todos los partidos, y haciendo una gran defensa, ustedes volvieron al juego, d e f i n i t i v a m e n t e que le había sacado una ventaja a San Lorenzo, pero me parece que no anduvieron bien en ataque, ¿no? el otro día estaban un poquito como que raban tiros. Sí, sí, sí no, a lo mejor no, no estuvimos、eh, con, con grandes porcentajes, que a lo mejor eso en algún momento también tuvimos tiros,、eh, nos pudimos acercar y tuvimos tiros como para pasarnos por delante y no, no, no todo en ese m o m e n t o a lo mejor hay otro, otro partido que entra y, y a lo mejor nos no hubiésemos quedado nosotros con ese juego, pero bueno, son circunstancias que se dan, ¿no? Realmente, como bien d e c í s me quedo con el trabajo que h el equipo, que no bajó los brazos. Eh, luchamos hasta el final, c o n t r a un grandísimo equipo que, que seguramente va a, a, a, a, a estar ahí hasta el final luchando por, por todo. Así que, así que bueno, veremos cómo, cómo va, pero, pero el equipo sigue, sigue luchando contra las cosas, mejor los porcentajes no están bien y, y no estamos a c e r c a d o adelante en el aspecto defensivo. Nos mantenemos en juego y llegamos al final como si fueran. Después a lo mejor lo terminamos ganando, lo terminamos p e r e n o pero el equipo no e n t r en el partido y trata de lucharlo. ¿no? Santi, ahora sí, te pregunto por lo que será esta noche, ¿no? Porque Estudiante se ha convertido en un rival de fuste, ¿no? Que le viene pisando los talones. Hasta el momento, los enfrentamientos siempre se impuso el local. ¿Por dónde crees que pasará hoy la cuestión, teniendo en, teniendo en cuenta que el número uno le vendría muy bien a San Martín? Sí, sí, realmente、eh, el uno、eh, a lo mejor cerraría una, una temporada muy buena.、Eh, aunque si te fijan, tampoco es algo que. Que m e q u i t e el sueño realmente, hablándolo por, por, por decirlo de una manera, ¿no? t e n i d el año pasado, el s u mucho lejos a nivel individual de gimnasia, fuimos uno casi toda la temporada y, y después no, no llegamos a una final como para, para usar ese factor o para ni la final de la conferencia.、Eh, está claro que sí, como bien decía, los enfrentamientos con,、eh, con estudiantes de Concordia han sido que el local siempre prevaleció,、eh, su equipo. Durísimo, siempre al principio se dijo que era un equipo de revelación, que... pero ya、eh, es un equipo que, ya después de los primeros partidos de la temporada, ya dejó de ser una sorpresa. Y, y lo dije más,、eh, cuando fuimos a jugar a Concordia: ya no es un equipo sorpresa, es un equipo que va a estar luchando、eh, por todo y, y hoy por hoy sigue estando ahí, estuvo todo el año ahí te,、eh, haciendo una localía muy fuerte. Y bueno,、eh, nosotros. Tratar de, que, de poder quedarnos con, con ese uno general, que realmente como bien decía, sería, sería importante, no asegura absolutamente nada, pero realmente en casa、eh, nos sentimos bien, nos sentimos fuertes, y bueno,、eh, después se verá, ¿no? Porque hay que pasar un cruce anterior como para hacer alguna hipotética final de, de conferencia, así que. Eh, es un partido directo contra el segundo, también para, para demostrar、eh, de cómo está cada uno hoy por hoy, de cómo es una, una buena vara para ver, faltando un juego más para detener la liga regular antes de que empiecen los play-in-off, de, de cómo está cada equipo. Así que yo creo que va a ser un, a ser un, un partido durísimo esta noche. Desde hace rato hablamos de que la gran temporada de San Martín, a pesar de que seguramente debe haber dolido no haber ganado el Super 4 en casa. Pero la clave siempre ustedes dijeron que fue que encontraron la dinámica de grupo muy rápido, ¿no? ya en la pretemporada.、Eh, ¿Crees que esa fue una de las partes principales de esta gran campaña? Porque vemos la conferencia norte, los presupuestos, los nombres de equipos, y ustedes se quedaron siempre bien arriba. Sí,、eh, realmente yo creo que hicimos un, un grupo muy bueno.、Eh, realmente. Nivel de cómo, de cómo nos llevamos entre nosotros,、eh, sobre todo también fuera de la cancha,、eh, es excelente. Realmente es un grupo m a l o muy bueno.、Eh, y, y yo creo que no, no, no tener a l mejor un jugador decir, que meta 30 puntos cada noche, si no nos repartimos bien el juego, cada uno sabe lo que hace su compañero bien, dónde explotarlo un poco más.、Eh, eso nos ha dado a lo mejor una ventaja con, contra otros equipos que a lo mejor se han armado, aunque nosotros también somos un equipo todo nuevo, ¿no? pero.、Eh, tuvimos De entrada, eso que hacía cada uno, no lo pudimos hacer más rápido que o t r o e q u i p o No tuvimos cambios、eh, de jugadores,、eh, ya sea por lesiones o, o, o por、eh, rendimiento, lo, lo, lo, lo que sea, no se h a e l cambio de americanos. q u Eso e también、eh, atrasa n o cuando uno va cambiando cada, cada cuatro o cinco semanas d e americano. Otra vez incorporarlo, eso, eso p u e s t a Bueno, eso gracias a Dios, no lo, no lo tuvimos que hacer. Y yo creo que esa o h sido una ventaja de, de por qué estamos ahí arriba toda la temporada. No así que veremos cómo. Quiero que pase hoy cómo se termina, pero más allá de, de si somos uno o como dos,、eh, que va llegar bien con sensaciones al playoff, ¿no? que es la parte importante de todo lo que se hizo anterior durante la Liga r e g u l a r Estamos hablando con l e o Mainoldi, el alero de San Martín de Corrientes. Esta noche juega frente a Estudiantes de Concordia, un partido importante para definir el uno、eh, de la Conferencia Norte. Estuvieron toda la, todo el, casi todo el campeonato peleando. p r i m e r y segundo lugar,、eh, los dos equipos ya clasificados para, para cuartos de final. En lo personal, eh, Leo, eh, ¿estás contento con tu tarea este año? Sí, es un e i o que nunca、claro, a lo mejor a nivel individual siempre uno.、Eh, realmente estoy, estoy contento con lo que... de, de, cómo, de cómo funcionó el equipo.、Eh, realmente a nivel individual no, no,、eh, uno siempre trata de, de ayudar al equipo. Más allá, mejor de, de si mete más, mete menos, yo creo que el funcionamiento de, del grupo fue bueno. Uno trata siempre de, de aportar、eh, todo lo que, lo que uno viene haciendo siempre, ¿no? A la manera de jugar y tratar de ayudar en, en, en lo que hace.、Eh, realmente estoy, no sé si conforme, pero tranquilo. Realmente me, me siento cómodo dentro del grupo de, de, de cómo se trabajó todo el año. Y, y realmente espero, siempre uno quiere dar más, ¿no? Siempre ayudar un poco más, a d a r más, pero realmente.、Eh, Yo creo que también uno a veces tiene que dejar a los compañeros también. Hay momentos que uno mejor tiene que tomar más protagonismo, o en otros un poco menos, pero、eh, realmente muy, muy conforme y muy, muy contento de cómo, de cómo ha ido todo. ¿no? ¿Y el nivel de la Liga qué te pareció hasta acá? Disculpad, no te escuché. El, el nivel de la Liga, digo, el nivel、ah. de la Liga Nacional, ¿qué te pareció? No, muy bien. O sea, realmente yo creo que año tras año se va, se va creciendo.、Eh, equipos cada vez.、Eh, Más, más duros, cada vez los equipos se arman cada vez mejor. Los americanos、eh, que vienen、eh, cada vez son mejor y eso es lo que lo que mejor aumenta el nivel de la liga. Los jugadores nacionales también、eh, van creciendo, van haciendo crecer a los equipos. Realmente、eh, la llegada por ejemplo de, de Carlos a la liga también ha sido yo creo que muy bueno para, para el b a s k e argentino.、Eh, Así que bueno, realmente contento con, con eso, de cómo está el nivel de la liga y que, que se sigan haciendo para que la liga se siga、eh, agrandando cada vez más a nivel, ya sea nacional e internacional también. Así que realmente contento de cómo, de cómo se está trabajando y de cómo, cómo apunta a, a seguir la liga. ¿no? Santi.、Eh, tu futuro en la selección, ¿cómo está? ¿Está acabado? ¿Continuará este eh, año? Eh, ¿Cómo ha acabado? No, <risa> no, no. o No、no, no, me mandó en vacaciones. Me mandé de vacaciones. <risa> no, realmente siempre lo digo que, que, más, que más que agradecido ¿no? a todos los entrenadores que me han me han citado a preselecciones y poder s i e m p representar r e a mi país. v e s t i r la camiseta es algo, algo único. ¿no? No, no tiene Decirlo con palabras, a lo mejor es,、eh, siempre se queda corto lo que, uno, lo que uno puede sentir. Este año, el año pasado, tuve la, la posibilidad de vivir un juego olímpico. Es, Una experiencia única,、eh, pero ya sea ese olímpico o algún sudamericano, algún torneo amistoso que me ha tocado ir de, de m á s c h i c o y también lo, lo viví siempre al máximo. n o Y es, es único realmente escuchar el himno de tu país,、eh, representar r el ponente de la camiseta, es algo que, que todo jugador quiere n o y realmente、eh, no se puede a lo mejor expresar con palabras. Y de v e r á uno siempre que, que lo citen o que estén en alguna preselección,、eh, uno siempre está para. Para ir a entregar y, y luchar ese lugar, pero realmente no, no, no es algo que hoy por hoy a lo mejor piense demasiado. Estoy centrado en lo que, en lo que viene ahora inmediato, que, que es、eh, cerrar bien con, con San Martín. Tenemos esta noche, tenemos el v i e r n e l clásico, descansar un poquito,、eh, prepararnos para, para la próxima guerra y que arranque el playoff. Y después se verá ¿no? si, si uno tiene la posibilidad de estar en, una, en otra preselección r、eh, e a c i o n a d a n su país, ¿no? pero realmente es algo, algo único y que. Y también te agradezco la posibilidad que me han dado. Coco, te agradecemos mucho el contacto. Ojalá que tengan un buen partido esta noche. Ojalá que puedan coronar de la mejor manera posible el deseo para vos, para la gente estudiante, de que haya un buen espectáculo, un buen partido. Y seguramente nos estaremos cruzando. ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Nos estamos viendo. Bueno, Coco m a i n o l d i Leo m a i n o l d i pasaba por los micrófonos de uno contra uno.